Radio Alama en Internet y las noticias de Alama.com Radio Alama en Internet, una radio para compartir. Ahora comentamos una noticia, una que ha salido en Alama.com. Es una crónica muy interesante sobre una jornada ambientada en los años 20. Tuvo lugar en el balneario de Alama. La información es de Javier Molina Castañeda, y ojo, que viene con varias fotos que la verdad capturan muy bien el ambiente de la fiesta. Pues sí. Vamos a ello. El pasado sábado 5 de julio, el balneario de Alhama de Granada celebró una jornada temática eh, muy especial. Sí, reviviendo los felices años 20. Y por lo que cuenta la crónica, tuvo un gran éxito. Sí, la verdad es que sí. Atrajo a visitantes de muchos lugares, eh, tanto de fuera como de aquí, de la comarca de Alhama. Me imagino que las instalaciones se transformarían completamente. Para la ocasión, vamos, lo dieron todo. Y la gente también, ¿no? Porque el artículo destaca que mucha gente acudió vestida de época. Eso es. Trajes de lentejuelas, sombreros, plumas por todas partes, tirantes. ¡Qué bueno! Crearon una atmósfera, digamos, muy auténtica. Se mezclaba la elegancia, un poco de historia y, claro, mucha diversión. Sí, la ambientación es clave en estos eventos. Y la música también, supongo. Fundamental. Estuvo a cargo de Salvador Ortiz. Ah, mira. Y supo mezclar muy bien los ritmos de la época. Pues el charlestón, el jazz, algo de swing. Pero con un toque moderno, ¿no? Según leí. Exacto. Con toques actuales. Eso hizo que la terraza de verano estuviera animadísima. No era solo para nostálgicos, vamos. Claro, eso es inteligente. Acercarlo al público de ahora. Pues sí. Y bueno además de la música y el baile, que ya es bastante. ¿Había más? Sí, sí. Hubo una exposición de vehículos clásicos, de principios del siglo XX. Anda, coches de época. Coches muy bien conservados, la verdad. Añadieron un toque cultural y visual eh, muy interesante. Le daba empaque. Desde luego. Y creo que también había algo de arte, ¿puede ser? Correcto. Incluso se ofreció la oportunidad de conseguir un recuerdo artístico. ¿Un recuerdo? ¿Cómo? Pues un óleo pintado para la ocasión por una artista alameña, María del Mar Gálvez. ¡Qué detalle, ¿no? Un toque muy original. Sí, le da otro nivel al evento. ¿Y la gente del balneario qué dice? ¿Contentos? Muy satisfechos. Por lo que indica la crónica, dicen que la acogida superó las expectativas. Hombre, con todo eso montado no me extraña. Claro. Y comentan que esta iniciativa, bueno, forma parte de su apuesta general. ¿Apuesta? ¿Por qué? Por ofrecer experiencias diferentes. Buscan unir el bienestar, que es lo suyo, ¿no? El balneario. Claro. Con la cultura, la historia y un ocio, digamos, de calidad. Salirse un poco de lo habitual. Pues me parece una propuesta muy original y, visto lo visto, exitosa en nuestro balneario. Una forma estupenda de dinamizarlo. Totalmente de acuerdo. Una gran iniciativa. Pues con esta buena noticia nos despedimos ahora. Volvemos con la próxima noticia aquí. Ha sido una realización bajo la dirección de Juan Cabeza. ¿Quieres opinar sobre esto? Nos puedes enviar un audio a Radio Alama en Internet. Radio Alama en Internet y alama.com. Información para compartir.